Ambos. bueno en realidad tienes ambos ¿Trabajos? bueno en realidad tienes ambos Ambos. para que estén unidos avancemos en paz y en armonía bueno, en realidad tienes angus para que estén unidos avancemos en paz y en armonía bueno, en realidad tienes angus